Pues continuamos, seguimos en esta mañana y saludamos ya al presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Nuestro Pueblo, lo tenemos aquí con nosotros, él es el compañero, el amigo Manolo González. Manolo, muy buenas. Hola, buenos días, David. Buenos días, queridos oyentes. Es que tenemos mucho encima de la mesa de trabajo. Hay una serie de asuntos que queremos tocar de primera mano contigo. Tenemos que hablar sobre la nueva fiscalidad para las familias numerosas en lo que al IBI, el impuesto de los bienes inmuebles, se refiere. Tenemos que hablar también sobre la renovación, o más que la renovación, sobre la solicitud de los nuevos carnés, que van a ser ciertamente distintos, especiales. Luego vamos a contar la especialidad o qué es lo que tiene de novedoso este nuevo carné que vais a expedir a partir de ahora. Y por otro lado, también. Tenemos que abordar un asunto, yo creo que bastante importante para todos los asociados de Afanus, como es la convocatoria de la asamblea del próximo día 26 de marzo, a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde. Vamos primero por lo del IBI. Hay que solicitar esta nueva fiscalidad, esta bonificación, porque se ha aumentado en relación con el pasado año, ¿verdad? Entonces, como cambia la bonificación, hay que volver a solicitarla. Efectivamente, David, eh, hubo unas nuevas eh, contactos entre el ayuntamiento y la asociación, y bueno, ya se aprobó en pleno eh, para este nuevo ejercicio, había un, unas nuevas modificaciones, y bueno, y, eh, eh, las nuevas bonificaciones, pues bueno, se, se aprobaron en pleno, ya están en funcionamiento, y de aquí les pedo a todos los socios y no socios, aunque sean familias numerosas, justificando que realmente... Sí, porque tenemos que recordar, pero una que te corte, Manolo, que estas bonificaciones son para todas las familias numerosas. ¿Estén dentro de Afanus o no? Aunque lo normal es que estén dentro de Afanus, porque prácticamente dentro de este colectivo están todas las familias numerosas de nuestro pueblo. Sí, efectivamente, David, pero bueno, siempre eh, creo que... Siempre se queda alguien por ahí, por diversas circunstancias, que yo desde aquí de verdad pues, les animo a que todos... Eh, participen con la asociación porque desde aquí, eh, entre todos, pues estamos llevando a cabo una labor que realmente yo creo que es interesante para el buen funcionamiento de la asociación uh -huh. y para el buen func funcionamiento de, de, en general de la familia y en especial de las familias numerosas. ¿Cómo se tiene que hacer esta solicitud? Cuéntanos, Manolo. Bien, pues eh, muy sencillo. Esta solicitud simplemente eh, presentando eh, los documentos que nos, que nos piden Eh, se, hace, eh, se presentan en el ayuntamiento, en el, en el mostrador de recepción de entrada. Eh, hay que presentar, eh, llevar eh, el, fotocopias del título de familia numerosa, fotocopia del último recibo de contribución uh -huh. y fotocopias de la declaración de la renta. Esos son los tres documentos que hay que presentar. Eh, porque a partir de ahí eh, hay unos baremos y en relación a los documentos que se presente, pues entonces irá la, ajustada la bonificación que se hace. Uh -huh. Bueno, sobre las bonificaciones ya hemos hablado, ya hemos explicado aquí en el programa más o menos cómo quedan, si tienes algo más que comentar, algo más que decir, por recordar cómo quedan exactamente los tramos en estas bonificaciones o en qué consisten las modificaciones que se han introducido, Manolo. Pues las nuevas bonificaciones consisten... Lo siguiente, David, el año pasado, eh, el estudio que se hizo y tal, pues bueno, el baremo que había, pues realmente eh, nos quedábamos fuera eh, bastantes familias. Entonces, eh, la negociación que hemos hecho posterior, pues eh, se trataba de eso, de que, de que, bueno, de que entráramos en la bonificación por pues, las mayores... Eh, familias posibles, ¿no? Todo dependiendo de las rentas, cada uno, por eso se nos pide la declaración de la renta, que todo va en relación a ingresos yeah. por familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la nueva modificación se ha ampliado también el baremo que había de valor catastral de la vivienda, que excluía a muchos ahí en el baremo que había puesto, este año mm, posiblemente. Con ese baremo que, que se ha modificado, yo creo que vamos a entrar pues, el 90%, por pues no decir el 100%, uh -huh. ¿eh? de toda la familia, pues se ha subido hasta, hasta 80.000 euros, creo que es el, el máximo. Entonces, a raíz de ahí, pues se ha subido el, el valor catastral, se ha subido también los porcentajes, y bueno, por eso es el tema de, de presentar, porque va a ir relacionado con el tipo de ingreso que tenga cada, cada familia, uh -huh. dependiendo de, así se se harán las bonificaciones, los, la, eh, la eh, los bueno. porcentajes. ¿Sobre el IBI algo más o podemos pasar a otro asunto también ciertamente interesante como es el nuevo carné. Sobre el IBI, pues lo único que, bueno, eh, que, que, que eh, las familias que realmente eh, lo tengan que solicitar, que lo hagan lo antes posible porque ya el ejercicio este está próximo. Uh -huh. Y bien. de aquí le hago un llamamiento para, para eso, para que lo soliciten lo antes posible. Sobre ese nuevo documento el nuevo carné, bueno tenemos que comentar que existe un carné local de la Asociación de Familias Numerosas, uh -huh. hay uno también a nivel regional, pero por otro lado tenemos que destacar que El nuevo carné que se va a comenzar a hacer, o que ya ha comenzado a hacerse aquí en nuestro municipio, incluye también el ámbito nacional, porque también incorpora ese plan que recibe el nombre de Más Familia, que quiero que ahora hablemos detenidamente de ello. Bien, el anuncio que hay que ofrecer es que se habilitan los martes, aquí en la Casa de la Cultura, luego explicamos el horario con el objetivo de hacer los nuevos carnets, que es una especie de tres en uno, ¿no? Carnet Ajá. local, carnet regional y carnet nacional incluyendo el plan más familia. Efectivamente. ¿A David, partir de qué hora es? Pues a partir de las 8 de la tarde, a las 20 horas, eh, en, en el local que tenemos habilitado, aquí en la Casa de la Cultura, como, como llevamos haciendo ya varios años. O sea que no se ha cambiado horario ni se ha cambiado nada de momento. Eh, próximamente... Espero que tengamos nuestro, nuestro local, de momento todavía no le tenemos, ¿no? Y, y seguimos aquí en la Casa de la Cultura. Uh -huh. Muy bien, eh, son tres carnes en uno, tal y como hemos explicado anteriormente. ¿En qué consiste ese plan Más Familia? Eh, es un plan, imagino, que vendrá por parte del Estado, por parte del Gobierno, y que de alguna u otra manera pues, intentará... Dar facilidades ¿no? a las familias numerosas. Bien, David, este plan es, eh, realmente viene de la Federación Nacional Española de, de Familias Numerosas. Uh -huh. ¿Sabes? El, el Plan Más Familia le lanzó la Federación Nacional. Entonces, anteriormente, estos años atrás, pues para el socio que quería tener el Plan Más Familia, pues tenía que contactar directamente con la Federación. Entonces, la verdad que muchas familias pues lo desconocíamos, lo desconocíamos total. Y para ponerte en contacto pues tenías que conocer que había Federación Nacional, tenías que ponerte en contacto con la Federación Nacional. Y en ese momento, la Federación Nacional, pues al, al no manejar eh, socios, porque realmente los socios que lo manejan son las asociaciones. Yeah. La Federación Nacional lo que maneja es federaciones regionales. Entonces, eh, era un poquito más complicado. ¿Qué se ha conseguido con esto? Pues como realmente se van haciendo todas las cosas, unificando en este caso, ¿no? Porque al principio no había nada más que un carnet provincial, luego se hizo el regional, ahora se está incluyendo el local. Entonces lo que se está haciendo es unificar todo en uno, porque si no para el socio pff, tienes que llevar en la cartera el regional, el provincial y ahora el plan más familia. Uh -huh. Total, que era un, eh, un desaguisado ahí tener tantos carnets sin, siendo para la misma causa, ¿no? Para el mismo motivo. Entonces, con el tiempo, pues se ha ido mejorando todo, como de eso se está tratando. Al constituir la federación, pues eh, a través de la federación, pues bueno, ya ha habido contactos, eh, federación eh, regional, federación nacional, y se ha llegado a este acuerdo, que por qué tanto carné, porque no unificábamos criterios, unificábamos todo, porque parecíamos que cada uno estaba por un lado. Uh -huh. Entonces, lo que se ha conseguido, pues es unificar. Y en este caso ha venido fenomenal porque ya hasta hemos hecho... El Ha llegado a la unificación hasta unificar un, un único carnet. Claro. Lo normal es que la gente tenga el local, también el regional, uh -huh. y lo que no tenga es el nacional, ¿no? Entonces, uh -huh. para integrarlo todo, vais a habilitar, insistimos, las jornadas uh -huh. de los martes a partir de las 20 horas aquí en la sede de este colectivo, en la Casa de Cultura, uh -huh. con el fin de unificar todos estos carnés y de dar un único carnet a todos los asociados y afanos. Efectivamente. Ya, eh, ya se están haciendo, ¿no? Ya Evidentemente con el resto de los carnés, lo que hay que hacer es a la basura, ¿no? En cuanto, no van a tener validez. En cuanto... Eh, ahora mismo, mientras eh, la fecha de, de vencimiento está vigente en el, en el antiguo carnet, se puede estar utilizando, pero es, eh, es el segundo llamamiento que hago para que eh, vayamos solicitando el nuevo lo antes posible, para no estar funcionando con los dos carnés, porque vamos a... A cometer pues, alguna equivocación ante los establecimientos colaboradores que tenemos y, y entonces lo mejor es eh, quitar el antiguo carnet, solicitar el nuevo, para ir ya poniéndonos todos al día con un, con un solo carnet, que uh -huh. no anden los dos circulando. Perfecto. Bueno, que la gente venga y que uh -huh. sin ningún tipo de problema vaya haciendo este nuevo carnet unificado para el ámbito local, para el ámbito provincial. Uh -huh regional en este caso y también para el ámbito nacional eh, sobre el plan más familia algo que comentar algo que se nos quede en el tintero algo nuevo que se haya incorporado hace relativamente poco tiempo sí. o por trazar alguna línea maestra en relación con este proyecto sí. qué sería el plan más familia el plan más familia David en, en principio eh, como he dicho antes pues lo lanzó la Federación pero la Federación al principio pues eso trataba con las federaciones regionales Total, que no tenía ningún tipo de convenio a, al alcance del socio, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros a nivel local, como se está haciendo a nivel provincial uh -huh. y como se está haciendo a nivel regional. Entonces la federación lo que ha ido también, pues, de una manera, eh, viendo cómo funcionaba todo el mundo y ellos, pues, oye, ofrecer también. Pues ahora eh, el Plan Más Familia, la federación con el Plan Más Familia ha mandado, ha hecho una guía, ha publicado una guía de establecimientos también colaboradores, lo que antes no tenía. Entonces lo que nos ofrece es eso también, eh, está ofreciendo pues, lo mismo que teníamos nosotros, lo ofrecen ellos también, han hecho una guía de establecimientos colaboradores y bueno, en principio nos lo están mandando las guías esas a, a las asociaciones que estamos incluidas en la federación. Eh, esa nueva guía pues consta, pues, eso, igual que la nuestra más o menos de establecimientos colaboradores, pues tienen pues, igual que nosotros comercios, tienen… Eh, ...con concesionarios de coches... ...tienen con, con, con clínicas eh, de salud... ...tienen todo esto de toda España, claro... Ah, ...más bien de la zona centro de Madrid... ...que es lo que tenemos a nuestro alcance más cercano... ...porque luego a nivel, por ejemplo, en el País Vasco... ...o en Cataluña, tienen, su propio, su, tienen sus propios convenios también... ...hechos, sus propias guías, tienen su, eh, sus revistas... ...pero más bien internas para la región... O ...a nosotros nos mandan alguna informativa pues de, del País Vasco, por ejemplo, y de Cataluña, es donde más no, nos mandan de vez en cuando, para, nos mandan algún, eh, alguna revista que editan anualmente, pero simplemente por, para que conozcamos cómo funcionan ellos a nivel de, de federación allí. Pero el Plan Más Familia lo que nos hace es, eh, los convenios es en Madrid, capital, prácticamente, que es lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eh, para por si, bueno, lo que te ofrecen prácticamente, pues también lo, lo tenemos aquí a nivel provincial y a nivel regional lo tenemos. Pero bueno, si hay alguien que se mueve por Madrid y va, sé, me parece que tienen así por encima, con Capravo tienen hecho un convenio, tienen a nivel de, de, de actividades culturales pues los museos también los tenemos a nivel nacional. Uh -huh el parque de atracciones, parques acuáticos todo eso también lo tenemos, tenemos acceso a nivel nacional pero bueno, quiero decir con esto que a través de eh, la iniciativa que ha tomado la federación eh, en este caso, pues ha sido esa, ofrecer también al socio que antes no trataba directamente con el socio uh -huh. ¿sabe? con, la, con el, la familia numerosa no trataba directamente, trataba con las federaciones regionales entonces de esta manera ha dicho, bueno, pues yo también voy a aportar Eh, por si a alguien, yo un día, por lo que sea, alguna visita a Madrid y va ah, pues mira, pues llevo tal, voy a hacer una visita a tal museo, a tal parque de atracciones, aunque me lo hagan, pero bueno, ya tengo eh, la guía de también del Plan Más Familia que puedo utilizarla. Muy bien. Bueno, pues podemos cerrar el tema del Plan Más Familia y también el asunto del carné. Que la gente venga, insistimos, los martes a partir de las 20 horas a la sede de este colectivo, la Asociación de Familias Numerosas, Afanus, aquí en la Casa de la Cultura. Tenemos que hablar, Manolo, sobre la asamblea ordinaria que vamos a tener el próximo 26 de marzo. Es viernes uh -huh. a partir de las 8 de la tarde. Es ordinaria, ¿verdad? Es ordinaria. Ajá. ¿Se hace una o dos cada año? Hacemos una. Una al año. Sí. Y toca para este mes de marzo. Te tengo que preguntar por el orden del día, presidente. Bueno, el orden del día, el del día, pues me, en principio, pues hablar un poquito a los socios, poner al día, porque eh, tanto de la memoria del año pasado, como hablarlos eh, del estado de cuentas que ha habido, del movimiento que ha habido, informarlos un poco de lo que ha sido la trayectoria del año pasado. Y bueno, y luego, pues como siempre, eh, este año hay un... Un punto algo especial. A ver, cuéntanos, porque esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿No nos vas a adelantar algo nuevo, algún proyecto que tengáis ahí entre manos? Proyecto, la verdad que, bueno, el, la colaboración que hace la, la directiva y eh, la, la asociación, pues bueno, siempre van dirigidos en, en la misma dirección, ¿no? Seguir colaborando, haciendo nuevos establecimientos colaboradores, Eh, eh, preparando eh, lo que, los congresos en, directamente con la Federación, participando en los temas que la Federación eh, no, nos, nos pida, y eh, preparar nuestra, nuestro encuentro de la familia. Y en principio es eso, siempre y cuando... Y seguir, pues eso... Mmm, Pues negociando, presentando nuevas propuestas y demás y demás, y, o las que hay, pues intentar modificarlas. ¿Y el Siempre. punto ese especial que has comentado el que ibais especial... a llevar a la asamblea? <risa> pues sí, para mí realmente es, eh, sí es especial porque en, llevamos cuatro años eh, y uno que anduvimos a gatas, que fue el que anduvimos como grupo pero desde que la asociación se constituyó, pues vamos para cuatro años, ya hemos cumplido los cuatro años. Entonces eh, hicimos un llamamiento hace unos meses, un par de meses o tres, el año pasado, sobre diciembre o noviembre, eh, para, para ver eh, a ver si había algún voluntarios para eh, formalizar la nueva directiva. Uh -huh. Eh, en principio, pues, mm, vuelvo a hacer otro llamamiento, aunque se va a mandar una circular Para todo el que esté interesado en participar en la directiva de Afanus Pues que se, se presente el día de la Asamblea Y, y bueno, y, y veremos si realmente, pues, bueno, hay, hay gente interesada en participar porque... Pero para cambiar la Junta Directiva en pleno, incluida la Presidencia mm, Bueno, no, no en pleno, pero... En principio, todo depende de la demanda que haya, ¿no? De las inquietudes que haya. Te lanzo la pregunta más abiertamente, Manolo. ¿Te estás despidiendo como presidente de la asociación? No, no, no. Ni mucho menos. En principio no, en principio no. Eh, de momento, estaremos aquí haciendo todo lo que podamos, como hasta ahora, y poniendo todo, todo lo que demos de sí. Eh, lo que sí, bueno, hace falta gente nueva para que incorporar nuevas ideas, nuevos nuevos consejos hace falta siempre sangre nueva hace falta siempre algo nuevo ¿no? uh -huh. alguien que aporte cosas nuevas porque la verdad que es que eh, ya la asociación no es como al principio ya necesita cada vez más te exige más claro. y hace falta gente la verdad que hace falta gente que no eche un cable, que no ha Hablando apoye. no solamente de gente, sino de cosas, de infraestructuras que hacen falta, has dejado un hilo abierto que yo quiero volver a recuperar, que es el del nuevo local. ¿Tenéis algo mirado, algo visto, algo previsto, algo apalabrado con alguien, con alguna entidad, con alguna institución? Sí, sí, el local estaba... Eh, se habló, se echó la solicitud eh, en el ayuntamiento, en la nueva sala de asociación, el nuevo... Centro de asociaciones. Las antiguas escuelas de lo recordamos. Ah, efectivamente. Y, y lo único que, que creo que hace falta nada más que concretar el, el local que queremos, pero en este tiempo de atrás que faltaban algunas cosillas, no sé si eran cerraduras o no sé, faltaban algunos detalles. Entonces, pues bueno, estoy nada más que pendiente de eso. Como tampoco nos corre muchis, mucha prisa, entre comillas, ¿no? Porque a mí también me gustaría ya tener el local para ya tener... Las cositas ya ahí en su sitio, que ahora las tengo en mi casa, tengo que andar con ellas siempre que me tengo que mover a un sitio, para arriba, para abajo, y bueno, y ya tener un sitio fijo, no aunque aquí no es que estemos mal, aquí estamos fenomenal, pero hace falta un local para tener nuestras cositas allí y no tener que andar siempre para arriba y para abajo y tenerlas en mi casa ni en casa de nadie. Claro, como este local que tenéis aquí es compartido En el caso de que ya Próximamente entréis En el nuevo local En vuestra nueva oficina ¿Se va a ampliar el número de días Y también el horario a la hora de atender a la gente? ¿O se va a seguir igual El martes a partir de las 8? En principio, David, se va a seguir igual entonces eh, Porque la verdad que El tiempo es muy limitado El que tenemos Entonces, a ver si yo qué sé Con las nuevas incorporaciones que espero que que hagamos una buena selección, pues a ver qué, qué servicios podemos seguir dando, porque ya la verdad que, que cada vez, como he dicho antes, la asociación nos exige, nos exige porque cada vez tenemos más socios, cada vez hay más cosas que hacer, que organizar, que atender. Entonces, espero que, que, bueno, que tengamos una buena aceptación de, de, de nuevos integrantes en, en la directiva. Y que, y que vengan con muchas ganas y ilusión y que sobre todo con muchos proyectos y con, y con ilusiones Muy bien, bueno pues ya se verá el día 26 de marzo en esa asamblea ordinaria que vais a celebrar aquí en la Casa de Cultura. Manolo, como siempre un auténtico placer haberte tenido en este matinal, en este tiempo de radio, yo no sé si se nos queda algo en el tintero, tienes el micro abierto volver a recordar lo de la solicitud de la nueva fiscalidad, de la bonificación del IBI, habilitar ¿eh? también, esto es importante dentro de el, del colectivo de familias numerosas los martes para hacer el nuevo carné a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde y la asamblea ordinaria del día 26 de marzo. Son los tres temas, los tres detalles fundamentales que hemos tocado durante los últimos minutos de radio. ¿Si se nos queda algo, Manolo? No, nada más, nada más que dar mucho ánimo a a, toda, a todos los socios y al, que, y al que no sea socio que se vaya haciendo Luego, y, y eso que el día de la asamblea que les hago un llamamiento que es por el buen funcionamiento de la asociación que acudan acudamos lo máximos posible, que hagamos un esfuerzo por, por estar en, en la asamblea Que no solo se hace una asamblea rutinaria, que es, oye, es, un, es una asamblea, aparte de que eh, es una obligación de hacerla, es eh, aprovechar para que eh, todos los socios pues, eh, se informen, aporten, eh, porque la asamblea no se hace nada más que para informar a los que vayan, sino para eh, también que aporten ideas, aporten proyectos, aporten lo que, lo que realmente crean ellos que va a ser... Eh, bien para mejora del funcionamiento de la asociación. Muy bien. El próximo día que vengas, apúntatelo, me tienes que hablar sobre el anteproyecto de ley de familias numerosas de Castilla-La Mancha que se está preparando y que me parece que ya va ciertamente avanzado, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Vale, muy Manolo, bien. muchas gracias. Muchas gracias, David.